sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto! Queremos decirle a los radicales que defienden la reforma del 18, a los peronistas ...que defienden la gratuidad de las universidades que el día que tenga que ir al congreso para rechazar el voto de mi ley no dejen sus convicciones en la puerta del congreso futuro mientras ingresen al congreso con sus convicciones ¡Con el apoyo de todo el pueblo argentino! ¡Con el, que el apoyo que los votaron en sus provincias! ¡Para defender la universidad pública! ¡Y rechacen, con los dos tercios, el veto antidemocrático de Milen! Postengo que no somos casta, porque no tenemos que sufrir los recortes. Que no, no es por ahí. No no tenemos. Es la única esperanza que tenemos de la educación pública, que todos podamos ir a una universidad gratuita y con una buena educación. A la UBA y a sus docentes y a sus no docentes yo le debo mi carrera, mi trabajo, hice toda mi carrera allí y me formaron. Tengo trabajo, tengo una familia, tengo cinco hijos, gracias a la universidad. Y es eso, que es muchísimo para mí y emociona estar acá caminando, pero yo vengo para agradecer, para agradecerles a todos ellos. Considero que la universidad pública es justa, necesaria, imprescindible para el progreso del país nuestro. Eh, yo no estudié en la universidad, pero considero que hay que estar acá. Bueno, yo soy egresada de... ...de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA... ...estoy haciendo una maestría... ...también estudio en, eh, en la Universidad Nacional de las Artes... Eh, no, ...no consigo otro tipo de educación... ...que no sea la educación pública. Es un error... ...entender como un gasto... ...y no como una inversión... ...lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la Universidad Pública... ...que de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno, sostengan en el recinto la ley... ...e introduzcan las modificaciones al proyecto del presupuesto 2025... ...para otorgar a la Universidad y la Ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento. Estamos marchando por la patria, por la educación, como médico jubilado. La universidad me dio todo, todo, no me pidió nada a cambio. Fui médico, hice mi vida como médico. Gracias a la a la Universidad Pública Era una obligación, un deber Estar hoy acá con todos ustedes No tenemos que olvidarnos Lo que están haciendo Con todos, con los jubilados Son aguerridos contra nosotros los viejos Pero los viejos le estamos demostrando Que no nos importan los palos Porque ya cobramos muchos palos de los 70 Y estamos acá peleando mi hermano con 70 años y yo con 73, somos médicos agradecidos, agradecidos a la salud pública, a la universidad pública y a toda, no sobre todo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, todas las universidades, porque en todo el país hay gente que trabaja y quiere que sus hijos puedan tener acceso libre a la universidad. Por eso estamos acá.